Así es, tenemos una lista de todos esos equipos, la empresa que está construyendo el hospital dentro de lo que es el trato que se tiene. este Primeramente se evaluó todos los equipos que se tienen actualmente y cuáles de ellos podrían ser reutilizados dentro de lo que es el hospital. Después de eso ya se procedió a hacer una lista de los equipos que no se tienen. Y los que no se pueden reutilizar, esos equipos que no se tienen y que no se pueden reutilizar son esos 58 millones de bolivianos. O sea, quiere decir de que ahora sí los montereños vamos a tener una atención real de segundo nivel y que va a cubrir con todas las características que se necesitan para el segundo nivel. ¿Qué va a pasar con este hospital? El día de ayer hemos hecho una mesa de trabajo en la cual nos han comprometido mandarnos gente técnica para hacer una planificación hospitalaria y de servicio hospitalario, ¿ya? Para hacer lo que más adecuado se vea dentro de lo que es este el manejo hospitalario. Entonces, de aquí en adelante se acabaron la forma de hacer lo que les da la gana y a simple capricho. Ya se va a hacer todo de una manera técnica. Entonces, hay diferentes opciones que se manejan como era por ejemplo la opción que se tenía que tenía el alcalde Mario, en el cual quería trasladar en la cruz roja de Pevilla Cochabamba hacia el hospital alfonso gumuncio Reyes. cualquier hay la otra opción de hacer un matón hospital maternológico ahí que ayer se habló todas esas cosas se van a evaluar técnicamente de acuerdo a la necesidad que se tiene como población y de acuerdo a las potencialidades que se tienen para poder ver cuál es cuáles las opciones más viables